Ashkantotlakpalolis, Intlahuistlán Pachaneke, Tonacho y Kisayan, Iyeyan y Quetzalcoatl, Tematilia en Copal, Enatecocol y Tlapizali, y g u a n Huehuet z o t s o n a l i Ashkantotlakpalolis, Incihuatlán Pachaneke. Al rumbo de la ciudad, lugar por donde se n c u e n t r a el rumbo lugar por donde se encuentra el mayor de, de Mayagüel, y ella en el Chipetotec, o Titematilia, en Copali, en Atecocoli, Tlapizali, t y en el p a o q u e de Huehuet. t g r a c a s c a n t o t l a p a l o l i s al rumbo del n o r t e lugar donde reposa el sol, rumbo de Tezcatlipoca. Agradecemos con humo de copal, sonido de caracol y toque de huehuet. a s c a n t o t l a p a l o l i s al rumbo del sol. Donde se posa, el sol del Lugar y de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli. agradecemos te en Copali, con humo de copa y la tecocolit la pizza, l y guan huevet zotzonalis. Ashkantotlajpalolis, g ü i y lazocti. s o In Tlalnánsin Cuatlicue, Tonacanánsin, en lo que estamos, agradecemos, Otitematilia e Copali, Inatecocoli, Tlapizali, Iguanguehue, Tlzotzonali, Ascantotlakpalolis, i n w e l u i s Xictli, Weitlas Octli, Toteotat sin tonati, in c u a u t l e g u a t l totonamitl, otitematilia, in copali, a t e c o c o l i tlapizali, y w a n g u e u e t i t z o t z o n a l i Crucial, social mix. But a man will n o play no funny tricks. And I will tell you more than o n professor scan down. In a power combination, we all the yoga smokers in a d e p l a c e t h i s is the end of the nation. So, legal. レベルアイアットマイクフォン、ミステスエブラ soy Buenas tardes, buenas noches, queridos escuchas de este subviaje sonidero, el número 171. Transmitiendo a través del cable, ya se la saben, como cada lunes, a partir de las 21 horas y hasta las 11 de la noche, los vamos a estar acompañando. Los y las vamos a estar acompañando,、ey. ¿cómo no? Compa, ¿qué tal? Ey, ey. Pues ahí estoy, y pues hoy, un día lluvioso acá en la ciudad monstruo. ¿Será que habrán comenzado las lluvias? Esperemos que no. Que, que, que llegue, nos dejen entortar. Que nos dejen entortar y que lleguen por ahí del primero de mayo. Esperemos. Sí. Aguante, aguante, Tlaloc. Pero por lo pronto, compa, yo creo que pasó a limpiar la ciudad de tanta cochinada que había en el ambiente ya, ¿no? ¿Ya era hora? Ya, ya era hora y pues acompañado de. Eh, pues una actividad volcánica del día de ayer del p o p o c a t é p e t l que pues llena de ceniza volcánica gran parte de la ciudad de Puebla y que pues deja ver también hoy una, un gris oscuro que junto con la contaminación de la ciudad monstruo parece apocalíptico, este cielo. Y、sí, unos cielos bastante locochones que de pronto uno piensa que va a caer una tromba, pero más bien es justo esa combinación, ¿no? De... Eh, de gases ahí en el aire, y pues así se mira el cielo hoy en la ciudad. Mostro, n u ¿cómo se mira en sus ciudades, en sus países, compadres? Cuénten, cuéntenos, ahí estamos a través de las redes sociales:、eh, Viaje Sonidero o Reggae Ambulante.、Eh, escríbanos, platíquenos. Si alguien se,、eh, quiere caerle acá a la cabina del Viaje Sonidero, bienvenido sea. Este, nomás que hay que compartir. No hay que guardarse、oh, sí. nada. Espero que alguno de nuestros amigos de la banda sonora decida acompañarnos hoy acá en esta cabina que, que anda muy eriza. Sí, hoy no hay toque de oral, e pues. Hay no más. Hay no más. A ver cómo se torna este programa. Sin embargo, pues ya estamos al 18 de abril del 2016. Y pues cada vez más cerca de, de revelarles ya oficialmente. Eh, pues lo que es este ambicioso proyecto llamado Rega m b u l a n t e Radio, y pues、eh, hoy, no sé si es el momento, pero pues habría que decir que la banda sonora transmitió ya el jueves pasado desde su cabina, ¿no? Sí, les mandamos un saludo a la banda sonora que transmitirá a través de esta misma frecuencia, Rega Ambulante Radio,、eh, regambulante.org. A partir del de jueves pasado y los que vengan, ¿no? De nueve igual a once de la noche estarán por acá invadiendo sus oídos esta banda sonora. Así como otros programas en vivo y también podcast. Y pues que hoy le vamos a estar dando una revisada a este disco de Mr. Sebre, Fit、eh, Rebel Eye.、Mm, todo un disco、eh, de la rola esta de Legal. Remixes, Doce remixes. Que de los cuales vamos a estar sonando algunos acá y con el cual empezamos este viaje sonidero número 171. ¿Se puede descargar libremente? Se puede descargar libremente de d u b o f o n i c en su Bandcamp. Ahí está. Oye, compadre,、eh, era broma. Sí, va a haber toque de b r a i l l e c ó m o que no? Ahí está.、Mm. Y además,、eh, como cada lunes, pues algunas noticias socioambientales importantes que hay que, pues, que, hay que estar e n t e r a d o de lo que pasa no solo en la Ciudad de México, sino en el país entero. Y es que la minera sigue siendo la suya, así que vamos a estarles contando a dónde más llega a invadir. Y pues de todo un poco, vamos a estar platicando de lo que se viene con el evento de r e g a ambulante para el 30 de abril. Un poco de lo, de lo que, que sucedió el viernes, ¿no? Así es, de lo que pasó el fin de semana, y al rato les vamos a estar platicando todos los detalles. Además, sí, sí,、eh, la comadre sí, de Solo Natural, sí, sí. hoy seguro habrá Solo Natural. ¿Hoy sí va a haber? Hoy sí, hoy sí toca. Y también el compadre de Tonahuatili, ya se la saben en el enlace con estos compadritos, comadritas, que nos comparten algo de su conocimiento. Pues, harto viaje, harto de braille. Vamos a empezar con algo más de musiquita para este día lluvioso acá en Ciudad Monstruo, ¿no? ¿Cómo ves? Dele. Que no le. Ah, iba a decir: no le tenga miedo a la lluvia, pero sí, porque la primera que cae después de estos días ha de estar bien ácida. Mando a través del viaje sonero, ¿no? prende, prenda, prenda. s e Vamos a iniciar este bonito programa musical llamado El Viaje Sonidero. Hoy, como todos los lunes, a partir de las nueve de la noche, a través de Triple www.redeambulante.org. Un, un saludo para toda la gente que llegó a su casita y se está conectando a sus ordenadores. También, les recordamos que se pueden conectar a través de la aplicación de TuneIn para todos los dispositivos móviles. Vamos a iniciar hoy con un programa muy bonito, como casi todos los lunes, con mucha música y mucho de Brian. Vamos a iniciar hoy este bonito programa llamado El Viaje, El Viaje Sonidero. Toma a su pareja de la mano y disfrutemos de este viaje musical. Ya regresamos acá al viaje, su viaje sonidero, y mandándole un saludo a toda la banda que nos está escuchando. Un saludo para la banda de Global Unity que ya se está conectando y que nos está escuchando a la distancia. Compadres, buenas noches. Ok, muy bien.、Eh... A la banda de Colima también un saludo. ¿Ya conectadísimas、grande. o qué? Sí, conectada a la banda de Colima. Muy bien. Este... Oye, ¿qué onda con el Majo, el, el, la banda de, de Chiapas? Que... Que no da señales de vida, pero que sabemos que por ahí se avientan el podcast. Que ya saben que lo pueden encontrar a partir de los miércoles acá en、eh, la página de www.regambulante.org. Diagonal Radio o Diagonal Viaje Sonidero. Ahí, ahí, se, ahí se cuelgan los podcasts, todos los viajes frescos. Ahí están. Para que no haya pretexto de que los lunes no puedo y de que ya me quedé dormida y que estaba durmiendo al bebé y que. No hay pretexto. A cualquier hora, desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo incluso, pueden escuchar este viaje, ¿sí o no, compadre? Así es. Oigan, y pues durante la semana leímos una nota que la verdad es que a mí me conmovió muchísimo.、Eh, una nota que tiene que ver con un lugar、eh, súper mágico que es el Valle de los Sirios, allá en Baja California. Y pues este es un santuario natural、eh, decretado hacia 1980 como un área natural protegida y que hoy enfrenta、eh, pues, la amenaza del Grupo México que intenta abrir la minera a c i el o abierto más grande del país. Oye, y que. A, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa por acá? ¿Dónde los cables? A ver, pues. A ver. Es nuestro micrófono. Es que hoy no estamos transmitiendo desde el lugar que tendríamos que estar transmitiendo, debido a pues, las condiciones del tiempo. meteorológicas así que nos obligaron a estar hoy acá transmitiendo desde otro lugar que no es nuestro lugar habitual. Y que, pues, nos lo vamos a estar rifando. Ahí está. Sin g e m e n a y sin Yolanda. Ahí está. Compadre. Y les decíamos que, bueno, pues. l había d i o q Valle de los Sirios está ubicado en Baja California, en el estado de Baja California, y que en realidad casi ocupa todo el territorio hacia el sur de lo que es、eh, la Sierra de San Pedro Mártir y hacia tocar el límite con,、eh, con Guerrero Negro. Casi todo eso es el Valle de los Sirios. Entonces es una gran extensión. Que dicho sea de paso, hay muy poco. Yo creo que del, el territorio con menos ocupación que hay en México, de los que con menos ocupación hay kilómetro cuadrado. Sí, pero no por eso no existe vida, ¿no? Es uno de los lugares con mayor、eh, fauna y flora endémica de nuestro país, por ejemplo, ¿no?、Eh, entonces, sí, bien dices que esta, esta superficie abarca aproximadamente 25 mil kilómetros cuadrados. Qué es lo que abarcaría el área natural protegida y que hoy bueno,、pues、está, en, está en grave、eh, peligro. Por ejemplo, ahí、eh, en cuanto a fauna, podemos encontrar el borrego cimarrón,、eh, el venado, el puma, el coyote gato montés,、eh, el berrendo también, aves, por ejemplo, encontramos el águila real,、eh, el águila pescadora. Pájaros carpinteros, gorriones,、eh, lechuzas, búhos. Lechuzas.、Eh, también, por ejemplo, cerca de las costas、eh, encontramos pues gran cantidad de peces, moluscos, mamíferos marinos.、Eh, por ejemplo, la ballena gris n o rodea esas costas. La ballena jorobada, el tiburón mexicano, el buitre,、eh, el cóndor californiano. Tantas y tantas especies que viven ahí, y eso、eh, por la de, de riqueza biótica. Sin embargo, también por la riqueza cultural, pues nada más y nada menos que las pinturas rupestres, que en muy pocas partes en el mundo existen. Vestigios sobre、eh, la expresión、eh, o el lenguaje que trataron de, de dejar de pintar. Eh, pues las personas hace 15.000 años. Sí, y entonces,、eh, por ejemplo,、pues、justo el nombre, el Valle de los Sirios, debe su nombre a este emblemático sirio,、eh, Indria columnaris se llama, es un eh, pues eh, cacto gigante que crece、eh, 30 metros hacia arriba y que el viento lo torna ¿no? con su. Con sus c a r i c i a s les va dando forma y al final parecen sirios derritiéndose en el desierto. n o La verdad es que es un lugar súper bonito que hay que conocer, hay que caminar, hay que conocer las pinturas rupestres, hay que subir a la montaña para poderlas ver. Hay que pedalear baja. Hay que e p Disfrútenlo. a a baja, l e r d La verdad es que antes de que esta mina llegue y este proyecto de o p e r a d o r bueno, pues termine con este. Espacio, porque ha de decirse que, bueno, pues una vez llegando a la minera y peor a cielo abierto, pues la problemática se torna aún más grave. Y bueno, pues ahí hay un artículo que les compartimos en la página del Viaje Sonidero.、Eh, Léanlo, pues busquen información de este lugar. Nosotros les vamos a estar compartiendo durante la semana algunas imágenes. De este lugar que hoy está sufriendo la amenaza de una minera de Grupo México a cielo abierto. Así que, pues conozcan Baja California, como dice compadre, si pueden, salgan a pedalear Baja California, ¿sí o no, compadre? Así es. Pues ahí está la nota,、eh, algo que pasa todos los días en este país: México se sigue vendiendo y aún da para más. Se vende al mejor postor. Ahí está. Compadre, música. Siempre detrás de lo negativo hay algo positivo, que suene la música. アンストン・ザ・ガー・トゥイ、そんなんど、あかん、エルヴア・セ・ソニー・ド And think We roll, s i k e a police card, and then we roll. Never really, the shot can t get no phone. Pass、so、on, we roll. And me say, on And m、mm、a -hmm. sage, and every year, I'm chasing suits of alienation. I'm a sage, full of a banana. We're still here, we are p l e a s e t w how b e e c o t e r i g the g o the g o o t h o n the good o d o s the g o s e g s d o n e o o d d o n e n e t h o n e s n t s t o o d t We now use no brutality. c o m e in b r i t a n d We now use no brutality. i s a y away from my morale. アブエ。 No, voy a escuchar el viaje el viaje sonidero Ah, que te v a a h a c e r parrandero No, Abuel El viaje sonidero Sale todos los lunes Anda pues Es lunes Pero si quieres Vete de parrandero Yo, this is a ganja chuna In a power c o m b i n a t i o n Feed all the j o k e r s mocas in a deep place Revel I had the microphone Mr. z e b r a So、legal, quiero mi ganja legal Dejar de comprarle a un wicked man So legal, quiero mi ganja legal Por qué ocultarme si no soy criminal Legal, quiero mi ganja legal Si la fuma un político porque pa' mí está mal Legal, quiero mi ganja legal Sembrarla, cuidarla Y c o s e c h i l e Sembrarla, cuidarla y cosecharla. Ganja legal por ahí. Este remix que está sonando p、pues、u en s e esta noche acá en el viaje sonidero. Eh, una eh, eh, Una producción de Mr. Zebre y Rebel Eye de Perú. Una, fran una producción franco-peruana que、eh, Pues ahora se emite en unos remix que salen. Eh, publicados por d u b o f o n i c este net label que, que nos ha regalado ya varias producciones bastante buenas y que ahora pues, nos trae este, este remix de Legal. Descárguenselo gratuitamente a través del Bandcamp de d u b o f o n i c y si ya saben, si pueden, quieren, donen s e unos euros, unos dólares. Algo para que continúe este trabajo,、eh, y hablando de pues del tema de la rola y del. De estos remixes, ¿no?、Eh, hablando de la cannabis, ayer estábamos、eh, viendo un programa en TV UNAM que justo、eh, hablaban de la marihuana y cómo es estigmatizada en la sociedad. Dos científicos、eh, que dieron bastantes elementos para poder mirar la marihuana, esta planta, desde otra cosmovisión, desde otra pers perspectiva totalmente distinta a la que. Pues se ha intentado estigmatizar durante años, desde el momento de la prohibición para acá, de esta planta, ¿no? Incluso se hablaba que, pues, esta planta tiene muchos menos、eh, riesgos al consumirla que incluso otras、eh, sustancias que están pues legalizadas, ¿no? Como el alcohol o como el tabaco. Entonces, bueno, pues hay que echar ahí una revisión a toda la información, decía este científico, ¿no? A la información. Verídica, la información real y actualizada de lo que está sucediendo en torno al estudio de esta planta, no, no nomás n o irse con lo que se dice. no Por cierto, ya viene la Expo WIT por si tienen alguna duda. Yo creo que puede ser un buen lugar para despejarlas. Ya me e r o en un g o s、si、t o Se viene acá Ciudad de México y la marcha, ¿no? Para mayo, compadre. Para el, 14 de, para el 7 de mayo, me parece. Sí, una marcha que se hace por distintas ciudades de. Eh, del mundo, y que ya vamos a estar platicando más,、eh, más adelante conforme se acerque la fecha de ese tema. Mientras tanto, estamos ya a punto de entrar、eh, con el compadre de la sección de Teonaguatili. Ojalá que ya ande por ahí. Y si ya está listo, bueno, pues que nos marque, porque ya estamos acá esperando、eh, la llamada. La llamada, compadre. Oiga, y este, pues. Yo quiero mandarle otra vez un saludo a la banda del Barrio Conciencia que seguramente nos está escuchando porque ya compartió、eh, este viaje. Así que、eh, escúchelos todos los, todos los jueves, ya iba a decir todos los lunes, ¿no? Todos los jueves, de las 9 a las 11 de la noche a través de reggaambulante.org.、Eh, y pues. Eh, más tarde les vamos a estar contando ya todo en torno a este proyecto.、Eh, Rega Ambulante Radio crece, ya no solamente se transmitirá el viaje sonidero, sino otros programas como este que l e estamos comentando de la banda sonora. Y ya viene información más adelante de los próximos proyectos que se estarán escuchando por este viaje sonidero. Así que. Bueno, pues、eh, no le cambien y sigan en sintonía porque seguramente este viaje se va a poner bastante, bastante, bastante bueno. Así que, pues sigan escuchándolo.、Eh, casi todo el día, durante todo el día hay música programada acá por el programador musical, ¿verdad, compadre? Así que, bueno, pues ahí r e g a m b o l a n t e o r g ya se la saben, no le cambien. Avísele, por cierto, a la abuelita, al abuelito. Que ya comenzó este viaje para que no se prenda la televisión, aunque sea por, una, por un par de horas, que deje la novela ahí, en, en, pausa, en pausa. Y、no, a quien no podemos dejar en pausa, pues es al compadre de la sección de Tenahuatili, que ya está hoy con nosotros como cada lunes a través del cable. No está en vivo acá con nosotros, pero estamos haciendo cada lunes un enlace para que esta tradición no se pierda. Compadre, ¿cómo estamos? bien, muchas gracias. Acá h a c i e n d o una pausa. Estaba trabajando, pero. Justo esta noche. Muy bien, compadre. Pues, ¿qué tal, ¿qué tal la lluviecita por allá? Pues llovió bien poquito.、Sí. Llovió. Poquito. Pero sí, A ver, compadre, muévase porque no se escucha. Bueno, súbale un poquito a su teléfono, por favor. Para que nos escuchemos mejor, a ver, háblele. A ver, sí, bueno, hola, compadre, ¿Sí? ¿nos escucha? Sí, a ver, acá también lo escuchamos. Pues dice que llovió poquito, por acá cayó bastante, bastante agüita, hasta con granizo. ¿Cómo ve, compadre? No, pues por acá llovió muy poquito. Llovió poco y no muy fuerte. Pues agradece eso poquito, aunque haya llovido. Esa agüita、sí. y se agradece, compadre. ¿Qué nos trae para esta noche en Teanahuatili? Pues esta noche les quiero platicar de algo e lo que los antiguos anglicanos, lo que los antiguos anahuacas destacaron bastante, ahora sabemos que destacaron bastante. Son... Recién que habían llegado, pues consideraban a todas estas personas que vivían de este lado del planeta como unas personas bárbaras, como salvajes, incluso creían que no eran seres humanos. Esto, de lo que les h a b l a q u e c t a b a n bastante, fueron las matemáticas. Ahora lo sabemos porque se han descifrado códices, se han descifrado estelas, incluso las mismas ciudades. Los templos, los t e o c a l i s c a c u a l i s y demás cosas que edificaron denotan un conocimiento、eh, cosas más, más profundas y que en otros lugares del planeta ya también se manejaban, pero que se creían que aquí jamás se había tenido conocimiento de ellas. Para empezar, les mencionaré nada más y nada menos. Que aquí, en estos lugares, fue donde se utilizó por primera vez, o donde uno de los lugares donde se utilizó por primera vez, algo que revolucionó un ¿no、país conocido, la forma de percibir el mundo, de hacer cuentas, de utilizar las matemáticas, y esto es el uso del número cero. En otras partes del planeta no se utilizaba, y eso dio lugar a que. La matemática se revolucionaria, la matemática mundial, ya que se pudo dar paso al orden posicional. Eso t en primera instancia. Ellos manejaban la matemática de una forma diferente a la nuestra, ya que nosotros estamos regidos por un sistema decimal. Ellos estaban regidos por un sistema de base 20, lo que les permitía, al momento de potenciar,. De 20 en 20 les p r m e t í a llegar a unos números demasiado, demasiado grandes. Incluso yo he hecho experimentos en mis datos de ocio de, de algunos números, de algunas formas de la matemática ancestral, anahuaca, y me he perdido en los números. Ya Después ya no sé ni cómo se llaman. Otra de las cosas que le quiero platicar, y esto lo conocí gracias a usted, comadre, es el uso del n e p o w a l s i t s i n ¿Qué es el nepogualcitin el nepogualcitin es un instrumento prehispánico que sirve precisamente para la matemática para hacer cuentas para no s o l o se pueden hacer las operaciones básicas sino que con este instrumento ellos podían calcular las órbitas y calcular A Hidalgo y a Veracruz también comenzaron a、mmm, investigar él y su ayudante de este instrumento al cual ahora ya conocemos bastante y que el ingeniero Carlos Carrillo Flores se ha dedicado dif a difundir profusamente. Matemática a los niños y en, una, en algunas pláticas que yo he tenido con este señor ingeniero Carlos Carlis Suárez, me ha dicho que, lo, que la matemática está avanzando, que está avanzando, que le comprenden mucho mejor y, bueno,、eh, me puedo decir sin va para arriba. Va para arriba y ya、eh, se lo. programa Que voy a dejar especial para la Ciudad del Sur, pero en este se pueden encontrar tanto geometría básica, ya que se ha demostrado que está construida, bueno, más bien está, digamos, el dibujo hecho en base a ciertos ángulos que tienen que ver con la f í s i c a con el Sol, con el planeta Venus y con algunos otros. Entonces, digamos que tenemos en la Llamada lo que es la geometría sagrada. Esto ya les estaré hablando después. ¿Cómo ves? Compadre,、va? ¿eso es lo que podríamos llamar、eh, o conocer como、eh, la arqueoastronomía? ¿Es de lo que nos está hablando al último? Sí,、eh, la arqueoastronomía, en este caso, podemos conocerla por algunos países y en este caso por un monolito. Pero también, si ya nos vamos a una escala muy grande, Arqueostronomía a la podemos ver en, yo me atrevo a decir que en todas las ciudades prehispánicas. Oiga, estaría, compadre, estaría buenísimo que para en, los en algunos programas pudiéramos hacer una, se una serie de programas en donde pudiéramos darle tips o、um, sí, hacer、eh, l e r e c o m e n d a c i o n e s a la gente sobre qué s o n l a s arqueológicas visitar de acuerdo a la etapa que se acerca. Eso estaría buenísimo. Váyalo pensando, ¿sí o no? Que estoy a punto de. de p Ahorita r a estoy bastante ocupado. Desde que de, me de, de despierto hasta que me acuesto, estoy ocupado. Pero ya estoy comenzando a hacer, junto con la comadre del Solo Natural, pues, costar é hacer esos programas es, dedicados a, a esta fusión y para que podamos dar información. Y claro que sí, podemos hacer un programa eh, posteriormente e、eh, t o a g u a t i l i en donde digamos. ¿Qué c i u d a d e s v i s i t a r y qué no se deben de perder al momento de que v a y a n a ellas? ¿Y cómo mirarlo desde otros ojos para que les saquen va y m i p r o f i l o Ahí está. Queda entonces esa tarea del compadrito para que、eh, en los próximos programas hablemos de ese tema. Pues gracias, compadre. Ojalá que la banda le haya calculado bien y haya escuchado este tono aguatili. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buena noche. y Un abrazo para todos. Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta el próximo lunes, compadre. Ahí estuvo la sección de Teonahuatili. Y pues vamos con algo de música, compadre. Y regresamos porque vamos a platicar sobre la sesión de Miniman. ¿Qué tal se puso el fin de semana allá en el estudio One? No le cambien. ¡Ey, ey! ¡Ey, she! ¡Ah, ah!、Uh -uh. d e ンちゃんデマピーポーガーシェシクイデモンツー La Vaca Sagrada o Holy Co. Este track llamado f o o t s t e p I w a t c h u and t h m y beat, oh gosh, a secret they want to. Estamos acá de vuelta en el viaje sonidero. Y eso que estamos escuchando de fondo y antes de entrar en esta sección, es parte de lo que se vivió allá en el estudio One con la presentación de、eh, Miniman. Dice por acá uno de los maestros de los delays y de los reverbs y de la sirena. ¿Sí o no, compadre? Pues sobre todo uno de los maestros del d u b w i s e、eh, francés. Que、pues, al lado de Manutention son de las principales influencias del de,、pues, e l e c t r o d o p contemporáneo, del e l e c t r o d o p actual que, que vive gran auge allá en las Francias y que, por ejemplo, este gran maestro se escucha、eh, en definitiva como Panda Dop, gente como May Dop, Tetra Hydro K. a m a h o m pues tienen toda esta influencia、eh, de, este, de, de este tipo de maestros de, de las consolas, como bien dices, de, de los reverbs, de las sirenas, de los efectos. Y que en realidad, en lo personal, es de los live acts más completos que yo he podido contemplar. Quizá en la misma escala que Within Dub, construyendo en vivo. Sin embargo, él con un plus extra, toda la melodía. La construye totalmente en vivo y es un espectáculo verlo concentrado durante toda su sesión. Sí, y la verdad es que amenizado por un sonido que se escucha bastante bien, el Spiritual Sounds,、eh, operado por el Zulu, a quien le mandamos p、pues, un e s u saludo.、Eh, la verdad es que hizo retumbar este e Studio One,、eh, que hasta pasadas de las 3 de la mañana estuvo tocando en sesión m i n i m a Miniman, un mini, mini, mini, mini man. Un saludo porque además de todo,、eh, una gran actitud con la que vino y una gran actitud, con eso me quedo. Y eso se transmitió a la sesión, creo que eso se, se comunicó a la gente y la gente lo entendió muy bien. Y pues bailó, bailó y bailó al ritmo de estas vibraciones. Así que es,、eh, yo creo que sería bueno re. Revivir estos momentos, compadre, y compartirlo con los que se lo perdieron, que seguro fueron muchos. Sí, seguramente fueron muchos. Y como bien dices, una combinación entre un buen live mix y un, un, un buen sonido, como lo es el Spiritual Sounds, que cada vez suena mejor. Vamos a escuchar algo de lo que sucedió. Esto es totalmente captado en vivo el viernes. En el estudio One. Miniman sonando totalmente en vivo. よく見たあなたはここに来たのあなたはここに来たのに、あなたはここに来たのに、あなたはここに来たのに、あなたはここに来たのに、あなたはここに来たのに、あなたはここに来たのに、あなたはここに来たのに、あなたはここに来たの Eh, de, por parte de Miniman, y pues un agradecimiento profundo al Colectivo Nacional de Selectores, quienes amablemente pues, nos dieron unos accesos para l o s escuchas del viaje sonidero, asimismo, las facilidades para poder obtener algunas fotografías, una entrevista y, y un video por ahí para, para la memoria、eh, colectiva de esta construcción cultural del Sound System en la ciudad monstruo. Y que el cronista del d u p ya estará haciendo su narración acerca de lo que se vivió ese día, y estaremos haciendo pues la publicación a través del blog del Reambulante, g ¿no, compadre? Oh, sí, cómo no. <risa> Aunque en, ese, en esa reseña haré mi, mi petición que fue. Eh, eh, ¿Cómo podría llamarse?、Mm... Ignorada. Ignorada. <risa> Pues sí, lamentablemente para mí no tocaron The Simple Things y、eh, Opus in Dup minor, con las cuales hubiera sido totalmente redonda la actuación. Sin embargo, me quedo con, con, con la actuación de Miniman, bastante poderoso, enigmático y bastante vibrado. Él. Sí. Saludos pues ahí a la banda que. Al s e r i u s que nos recibió como siempre en este espacio. A y a todos los que nos encontramos: al Binky, al Farmer, al s e r i u s al Solo, a los Atunes, saludos también por ahí, a los francotiradres o mentales. Muy bien, sí, a toda la banda que se deja ir、a、por la allá. A los Linux. Y vamos a escuchar esto.、La、bienvenida a una nueva entrega del Sonidero Caribe Radio Show. Se te tampa plaquitos y se te te te te ponga pa. Estamos firmes como cada jueves a partir de las 21:30 a través de Radio Timbo.com. Activos por ahí a través de las redes sociales también. Nuestro grupo, grupo y página ahí en Facebook, Sonidero Caribe Radio Show. También nuestro correo electrónico, Sonidero Caribe r o b a Gmail.com. También a través de Twitter, Sonidero Caribe. También comentar por ahí nuestras emisiones en diferido、eh, a través de DJ Pirata Point.com. Ladedios.com.ar. Por cierto, ahí a través de Ladedios.com.ar. Todos los sábados a partir de las 8 de la noche, hora de la Argentina, a través de KistroFM.com, este proyecto de radio ahí desde Málaga, máximo respeto a toda la gente de KistroFM.com. Por ahí salimos todos los lunes a partir de las 8 de la tarde, hora de aquí de España. También a través de s o m n r e g u e f m c a t por ahí no tenemos muy claro el horario, y a través de RadioCirculo.es, todos los miércoles a partir de las 12、eh, del mediodía hasta las 2. Y próximamente vamos a estar también emitiendo a través de reggaeambulante.com. Un proyecto, la verdad, que bien, bien, bien de pinga que están llevando ahí desde el DF mexicano. En todo caso, familia, por aquí la edición número 163 del Sonidero Caribe Radio Show. Quien les habla el Papo Aire, la Morena María Martínez en la producción. Y vamos rápidamente con música. Arrancamos hoy con este Day One Reading. Una producción de la banda. Hey, hey, pues algo de lo que próximamente se. Escuchar totalmente en vivo acá el Sonidero Caribe,、eh, una producción que se hace desde Madrid, España, y que próximamente estará emitiéndose aquí a través de Rega m b u l a n t e Radio, a través de www.regaambulante.org, enriqueciendo esta barra radiofónica con sonidos latinos, con esa esencia. Del Sound System y del Dub con, con el Papo directamente desde m a d r i Lonia. Muy buena música que se rueda en este programa y que próximamente ya estará trans, transmitiéndose acá a través de www.regambulante.org en este proyecto del cual les hemos estado dando avance de.、Eh, Regue Emulante Radio. el Viaje sonidero, y pues una nota que, que quería compartir con ustedes era que ya va a salir, ya más bien está el tráiler rolando de este proyecto Todos en bici que hace algunos meses rodó por Baja California. Y bueno, 22 ciclistas de distintas、eh, capacidades, habilidades, aptitudes, conocimientos que se reunieron en este desierto que en realidad son muchos desiertos para viajar. A través de Baja California, desde Ensenada hasta La Paz, durante 14 días de pedalear aproximadamente 100 kilómetros diarios en promedio.、Eh, ciclistas que no son expertos,、eh, ciclistas que, pues sí, se mueven en la ciudad, pero que todos están en distintas capacidades. Y bueno, pues ahí se mostró eh, eh, la fortaleza. Eh, la concentración, la resistencia de cada uno de nuestros cuerpos, y que al final, bueno, pues el resultado es pues, el documental que producen algunos estudiantes de Harvard y que, pues,、eh, ya está próximo a salir. Me parece que el 23 de este mes,、eh, la próxima semana、eh, estaremos ya、eh, escuchando, viendo. Sintiendo, percibiendo este documental que tiene seguramente de todo un poco. Hay una parte ahí que se llama El Silencio, El Día del Silencio, una dinámica en donde, pues todo un día,、eh, la idea era no hablar, la idea era que tenemos que guardar silencio y más bien escucharnos y, y, de, y comunicarnos a través de otros tipos de lenguajes. Uno de ellos fue el lenguaje de señas que. Que gracias a que ya teníamos varios días de compartir con nuestros compadres bici sordos, me parece que fue mucho más sencillo podernos comunicar、eh, a través de señas este, en este día. Y así como ese, hubo distintas actividades, distintas dinámicas. Y bueno, pues ojalá que en este documental puedan ustedes ver todo lo que nosotros pudimos sentir y vivir en estos 14 días, 15 días de pedalear junto a otros. 20, 20 ciclistas, así que les mandamos un saludo a la banda de todos en bici,、eh, a todos, a todos, a todos y a todas. Y ojalá que nos veamos para, para poder、eh, mirar, recordar estos momentos de pedaleo colectivo, hermanos y hermanas del pedal. Ojalá que nos veamos pronto, ya con la sorpresa de, sorpresa, sorpresa de este nuevo documental. Así que, pues vamos a escuchar. Eh, el t r á i l e r de lo que será este documental, Many Deserts, muchos desiertos,、eh, producido por Mikey Meo. Saludos, todos en bici. El desierto, como te digo, es como algo muy fuerte. Tranquilidad, inmensidad te hace dar cuenta de lo diminutos que somos. Lo... No somos más que un grano de arena en todo este lugar. Por ejemplo, esa parte donde no había nada de agua, no había nada de personas. O sea, todo es tan diferente. Como un lugar duro, como un lugar duro donde. Te Cuesta trabajo estar, pero sin embargo, quieres estar ahí. Pero es como transportarte. e e n n t o c Si s lo estás viendo, ahora si no lo ves, supongo que es como más entrar en un espacio más de, de meditación, de, de solo dejarte llevar por lo que sientes, no por lo que estás viendo. Es que son muchos, son muchos desiertos diferentes de l mismo, d es i e r t o We w a n t g a n j a legal, it's coming from the earth. This is not criminal. Legal, legal, We w a n t g a n j a legal. Tell them we are come, call you general.、Legal. It's coming from the earth. Hoy sonando varios tracks de este Legal Remix. Sonando Mexican Stepper. s Carguen s este e disquito del Legal Remix que sale en estos días, precisamente editado por d u b u f o n i c Y que hoy hemos estado sonando varios, varios, de, estos,、eh, varios de estos remixes que, que completan pues, este, este disco de remixes de Legal con 12 temas. Y que p、pues, una e s u obra original de Mr. Sebre y Rebel Eye de Perú está bueno. Bájenselo. Y también por ahí、eh, ya esperábamos con ansias este nuevo,、eh, esta nueva entrega de Anxon Sagardui. Ojalá que lo esté diciendo bien.、Eh, pues este tipo que comanda el crudo Bilbao Records y que nos había entregado como que de temita en temita y ahora este larga duración llamado Neodymium. Con el cual se deja venir con, con varios tracks, con 12 tracks precisamente, y que ya empezamos a sonar algo de él. Sin embargo, pues no está por demás. s e l o pueden descargar desde el Bandcamp de Crudo Bilbao, ya saben, siempre incitándolos a que donen algo. muy Buena mezcla, así este tipo y muy buena masterización. Bueno, a mí me gusta mucho. Vamos a darle pull u a esta rola que se escucha bastante ponchada. n e o d i m i u m ¿Todo Bilbao sonando a través del viaje sonidero? ええ。 Por parte de Crudo Bilbao, and Song Sagardui. Siempre entregándonos buenos temas. Muy bien masterizados. Mezclados. Una efervescencia también que se vive en España con esto del dub y del sound system. Y que pues ahora también tiene una buena escena local. Que ahí va creciendo de a poco. Con mucha calidad, por cierto. Oye, y pues, ¿qué más se viene acá en el, en el viaje sonidero? ¿Cuál noticia, compadre? Por acá me dicen, me avisan que una noticia. Una noticia que cambiará seguramente los oídos de muchos y las conciencias de muchos, compadre. Ver, menos, dime, cuénteme, cuénteme. Cuando menos que... habrá más variedad en este viaje, En este programa, en, este, en esta frecuencia. Yo sigo diciendo en este programa porque、eh, Pues lo que hemos hecho hasta ahora ha sido un programa,、eh, los lunes por la noche, viaje sonidero, que se transmite a través de w w w r e g a m b u l a n t e o r g desde hace casi cuatro años.org. No se les olvide, com no, mx no.org. Y que, organización. que hoy se transforma en, en ser un programa de radio los lunes a h a c e r ahora una frecuencia en donde se transmitirán muchos otros programas de radio más allá del viaje sonidero. ¿Cómo ve, c o m p a r e s d e la noticia. Notición, notición loco, ¿no? Notición loco para los escuchas. Y entonces, pues invitamos a varios amigos conocidos, desconocidos, pero que los escuchamos. Y nos late lo que están haciendo. Y entonces, pues tenemos a varios amigos que van a empezar a, a sonar a través de esta frecuencia regamulante.org en distintos horarios, en distintos días, programas en vivo o programas en podcast. Pero se escucharán a través de esta frecuencia, compadre. Los、Así、lunes,、es. por ejemplo, tenemos el ya tradicional. Viaje sonidero que se transmite a través de la página que ya dijimos, regaulante.org, de 21 a 23 horas, compadre, todos los lunes, sin falla. ¿Qué sin viene falla. después? Después vendría el dubstack hi-fi desde la Ciudad de México para todo el mundo y que también emiten para el International Reg Station desde Califa. El oso, Bubba y eh, eh, la demás banda de c l a s h c o Studio poniéndose a tono con un buen streamcast、eh, de d u p Un saludo para la banda. Miren, escuchen. ¿Se imaginan quiénes son?、Ajá. ¿Los han escuchado alguna vez? Sí. Excelente podcast,、eh, en lo personal lo sigo desde hace tiempo y, y, es, y es un placer trabajar con, con César Castro y pues intercambiar ¿no? palabras y, e ideas y llegar a,、pues、a conclusión que Jarochelo, Radio Jarochelo, suena a través de esta frecuencia de www.regambulante.org. Con una carga bien profunda pues de lo que es el son y cómo se ha ido transformando hasta ahora, p、pues, u este e s podcast que se emite también desde Los Ángeles, California, llega para todo el mundo. pues Ahora va v a a ser programada también acá en www.gamolante.org r e los días miércoles. Ya me salté el martes, pero este va a ser el día miércoles a las 10 de la noche. En podcast, porque ellos no transmiten en vivo, ellos、eh, nos comparten estos podcasts todas las quincenas, el 1 y el 15. Así que estaremos escuchando en la semana que salga el podcast, el en vivo o el más reciente, y pues estaremos también transmitiendo. Ya el mucho acervo que tienen también transmitiendo desde hace varios ¿Cuántos años. ¿Cuántos programas tienen? Como. e 160, 160 ciento y tantos, 100, ¿verdad? sí. Más sí. de 150 también. Estos proyectos que ya van encaminados hacia los cinco años. Y que podrán escuchar música sin fronteras como esta, compadre. Súbele. Ilusiones e b e n b u s t e r a s como en un desierto un río. Radio Jarochelo sonando a través de la frecuencia reggaambulante.org, como no, los miércoles a las 10 de la noche. Sí, Una hora, compadre, suena, ¿verdad? 45 minutos duró este podcast y, pues, ya para completar el miércoles y después vamos al martes, a las 9 de la noche estará transmitiendo uno de nuestros compas, ya también antaños, el Seco, guitarrista y líder de la banda Parasitosis. Mucho hardcore sonando también a través de esta frecuencia de regambulante.org. Y ya estaremos viendo de qué trata este programa. Y él muy inmerso en esta escena underground. Haciendo ruido. Haciendo ruido. Oye, pues el los martes. Los miércoles, ¿verdad? e s e es el miércoles. Y、uh -huh. para los martes, hablamos ya hace unos días con Papá Pasarán. Y nada más son detalles para que también se realice totalmente en vivo esa transmisión. Llamada de chile, mole y otros caldos. Esto es el martes a las 6 de la tarde, de 6 a 7. Y él, ellos transmiten:、eh, un saludo para Fátima y para Javier, también para Ulises. La familia pasará n、eh, unos personajes detrás de、eh, muchos de los alebrijes monumentales allá en, que desfilan en el Paseo de la Reforma, del b i c i t e q u i o y de las bicis piratas. Una familia que, si ustedes las, los conocieran, la verdad es que son bastante, bastante agradables. Son personas activas, todo el tiempo están haciendo algo. Y que, bueno, pues dentro de todo lo que hacen también están haciendo un programa、eh, que se transmite por Radio Faro. Radio Faro. De Oriente, pero que desde esta semana se va a transmitir a través de r e g a m u l a n t e o r g De chile de mole y otros caldos. Ahí está. Y también,、eh, inmediatamente después de que termine eso,、eh, uno de los programas que Uno que los programas de también seguimos y del cual Pues he aprendido bastante y son bastante influencia,、eh, estos choreros, La Chora Interminable, un programa que se transmite ya desde hace varios, varios años a través de la radio, radio UDG. Y pues estaremos escuchando por acá el podcast de GC Trino. Ellos transmiten los jueves a las 9 de la noche en vivo. Y nosotros estaremos aquí programando los programas el martes a las 7 de la noche. e c o m o ves, comadre? No, pues muy variado ya. Me, más de uno, dos, tres, cuatro, más de cinco programas que ya estamos compartiendo acá con el auditorio para que no tengan que prender la televisión, compadre. Que prendan la radio, que Oye, se prendan el cable. Que se prendan el cable. Y que, por ejemplo, el martes,、eh, nuestro programa, nuestra parrilla de los en vivo de las nueve de la noche, pues nuestros compas, nuestros canales del Dove Night se harán cargo. De esta transmisión nocturna de a través de www.regambulante.org, y que、pues、ellos ya también, cinco años haciendo radio desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia,、eh, muchas entrevistas a muchos de los personajes que han visitado acá la ciudad Monstruo, muchos productores, artistas, gente relacionada con el Sound System, el reggae, el dub, y pues este programa que de a poco también ha ido. Manteniendo ahí、eh, pues、la guardia y aportando a esta escena naciente en la ciudad monstruo. Ellos se harán cargo de esta frecuencia a partir de, de ya. La semana pasada ellos ya transmitieron y pues estamos en esta, en, en esta secuencia de generar todas las pruebas para que pues, este proyecto de r e g a ambulante radio. Sea、eh, pues algo real y que suene las 24 horas del día durante los 365 días del año. Que suene Rega Ambulante Radio. Oye, compadre. Perdón, me emocioné. Soy fan de estos dengue, dengue, dengue, la neta. No por ello soy hipster, eh. A ver, ¿qué, qué, qué, qué decías, compadre? Que quisiera ser hipster, compadre. No, la <risa> neta no. Y vivir allá en el mainstream. No, no. El barrio está más bonito. e s t á m á s chulo el barrio. Más <risa> placentero. ¿Ya les dijiste de Sonidero Caribe Radio? No. Hace, un, hace unas rolas ya les contábamos, escuchábamos la entrada de.、Eh, Donde menciona ya que próximamente se está, será, será transmitido el Sonidero Caribe.、Eh, este programa que les decíamos se transmite desde Madrilonia.、Eh, ¿Ya lo tienes, compadre? A ver. Es el Sonidero Caribe Radio Show desde Madrid. Un compadre que también participa en el Rototom Radio, ¿no, compadre? o h o y e yo digo que deberíamos de despedirnos. d e ¿Me e s c u c h a Sí. Deberíamos de despedirnos con un pedacito de alguno de estos podcasts. ¿Qué te parece? Oye, sí, porque están bien buenos, ¿no? Sí.、Eh, pues. ¿Lo t i e n e s Sí. Pues ahí va a va entrar. Oye, además de este sonidero Radio Caribe Show, <ríe> que solo suena música music afrocaribeña, ¿no? A través de reggaeambulante.com, un proyecto, la verdad,、a、que t ver, a b i é n de pinga que、son. están llevando a 8 de la tarde, a hora aquí de España. También a través de SoundReggaeFM.cat, por ahí no tenemos muy claro el horario. Y a través de r a d i o c í r c u l o e s todos los miércoles a partir de las 12、eh, del mediodía hasta las 2.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 Los jueves a las dos y media de la tarde, tiempo de la ciudad de, de México, y que el,、eh, el tiempo de España es a las nueve de la noche, nueve y media de la noche. Y aquí lo estaremos escuchando en vivo a partir de las dos y media todos los jueves, y que también el, durante los fines de semana estaremos transmitiendo algunos de sus podcasts que están bien buenos. Que también ya acercándose a la emisión número 200, este Sonidero Caribe directo desde Madrilonia. Ahí está, pues una barra de programas bien nutrida acá en este Regan Volante Radio. Así que no le cambien a esta frecuencia, manténganse conectados, porque a partir de esta semana seguramente ya estaremos sonando varios de estos programas y vamos a estarles compartiendo la información a través de la página ahí del Viaje Sonidero, compadre. Aquí, aquí. Y、hey, nomás para cerrar ya esta serie de programas y, y que no hemos parado de, de expresar nuestra emoción, pues que el barrio conciencia、eh, estos carnales,、eh, colectivo que trabaja muy cerca del suroriente de la ciudad monstruo, en la CTM Culhuacán, trabaja con niños, trabaja en el barrio, por, para y desde la comunidad. Pues ahora también ellos estarán invadiendo esta frecuencia sonora de regaambulante.org. Se unen al proyecto y son parte fundamental de esta, de esta programación de la barra de las 9 de la noche en vivo. Y la banda sonora se hace presente con, con todo el proyecto del de barrio Conciencia detrás. Un saludo para todos y cada uno de ellos. Y que nos emocionamos mucho de que ahora. Pues puedan estar transmitiendo a través de esta, de esta frecuencia. Ahí está la barra de programación Música Sin Fronteras sonando a través de Rega m b u l a n t e Radio. RegaAmbulante.org. Ya se la sabe, no le cambien. Paren oreja. Pásele, pásele, porque aquí está l o m e r o güey. ボヤ Rudo Bilbao, acá en el viaje sonidero,、eh, sonando bastante bien este, este disco llamado n e o d i m i u m Muy buen estreno el que, el que nos dimos hoy, ¿no? ¿Cómo ves, comadre? El stepper a todo lo que da, ¿no? En esta influencia francesa que llega a España. Oiga, compadre, pues、eh, hablando de música y de dub y de stepper y de géneros en torno al reggae, pues、eh, en lo que nos marca la comadre de la sección de solo natural, que ya la estamos esperando, pues、eh, nos adelantamos un poquito a la nota casi final para cerrar este programa. Y es que Regga Ambulante celebra, como ya hemos venido platicándoles, sus nueve años. Compadre, la danza de los nueve ciclos va a celebrar este próximo. 30 de abril. Sirenazo para todos los involucrados, involucradas en este viaje. Oh, sí. En este pedaleo comunitario. Ya nueve años. ¡Qué viaje! ¿Qué Cuatro viaje. años ya de este viaje también, ¿no? Sí, la mitad casi del r e de g a ambulante ha estado presente el viaje sonidero. Oye, ¿crees que aguantemos el sexenio? Sí. Lo digo porque ya ves que está cabrón esto de las radios comunitarias, así que ya saben. Sí, pues la persecución no para nunca. Pónganse al tiro nomás, paren oreja. Y pues nosotros acá aguantando, ¿no? ¿Cómo ves? Y escuchando la, la granizada, compa, porque está cayendo acá. Está chida. Con todo. Oiga, y bueno, les estaba platicando que la comadre ya parece que e está conectando al cable para. Entrar a las e c c i ó n d e s o l o natural. Ojalá que sea ella. A ver, vamos a descubrir. ¿De quién es esta voz? Hola. Hola. Es la comadre. ¿Cómo está, comadre? Bien. ¿Y usted cómo está? Nosotros muy bien acá, ya. Pensamos que se nos había quedado dormida. <risa> ya casi, ya casi q u e d o Perfecto. <risa> perfecto, comadre. Qué bueno. Qué bueno que está acá solo natural. Comadre, ¿cómo está? ¿Qué nos trae para hoy? Pues. Primero, saludos allá a todos, que ya tenía un rato que no nos escuchábamos. Por una cosa por otra, comadre, este, usted no salía su voz, pero qué bueno que hoy nos estamos deleitando. Sí, y bueno, entonces quería este, platicarles pues, del m e z c a l ya que pues, no habíamos platicado, pues vamos a hablar de algo especial, ¿no? ¿De cuál m e z c a l <risa> del metal. metal?、Sí. No, no, no, del mezcal. Mezcal.、Ah, Oiga, que últimamente he tenido mucha relación con el mezcal. En un fin de semana probé de tres tipos distintos de mezcales. Muy ricos, por cierto. Bueno, Cuéntenos, a ver. Entonces, bueno, pues este, nada más platicarles un poco. Bueno, como sabemos, el mezcal, pues se obtiene. Lo que conocemos como corazón de la g a v e que también le llaman piña, ¿no? Entonces lo que hacen es, pues, como cocerlo y después destilarlo. Y pues, esta es una bebida que ha sido consumida desde la época antigua. Y, y pues, se han realizado estudios recientes sobre el mezcal y se ha descubierto que tienen diferentes pues, propiedades que son benéficas para la salud. Entonces, este, dentro de esas propiedades. Podemos encontrar que ayuda a favorecer la digestión, también, pues, actúa como un excelente relajante y pues ayuda a conciliar el sueño.、Uh, Eso sí, seguro, seguro lo hemos probado de esa, en este, esa modalidad. ¿Está comprobado? Sí, comprobadísimo.、Eh, también, bueno, ayuda a, a mejorar las funciones circulatorias, igual ayuda a calmar el dolor y evitar la inflamación. Y pues, dentro de otras de sus propiedades, que ayuda a reducir el colesterol y a quemar grasa. Y pues, ya como un extra, está catalogado como un a f r o d i s i a c o Entonces, sí、pues, t i e n e ahí bastantes propiedades interesantes: a f r o d i s i a c o analgésico. Eh, para eh, cuando uno quiere olvidar, tal vez un poco puede funcionar, ¿verdad, comadre? Ajá, cuando te <risa> quiere relajar un poco. Una Copita d e mezcal, no se dañó, bueno, unas cuantas. <risa> Como de q u é pasó con eso de no se atasque, no p u e se sí, s no atasque, pero unas dos, tres, no, no son <risa> muchas. Oiga, entonces el mezcal es bueno en muchas de sus,、eh, solo tomado es el mezcal, o sea, es el destilado únicamente, o hay otra modalidad. Pues mira, que yo sepa solo es el destilado, pero o sea, mira, él debería esa nota para la siguiente. Órale, comadre, pues está recomendando usted unos tragos de mezcal. ¿Será que uno al día? Dicen que, por ejemplo, el vino también es un. o m o r e d a la llave de la alegría. Dicen por acá, a ver qué dice, compadre. Uno al día, la llave de la alegría. ¿Es verdad? Sí, e se t se recomienda que se p u e d e tomar una copa de mezcal al día, entonces, sin problema. No le diga al compadre por qué. <risa> Dígale la recomendación de cada lunes. No se atasque. Que no se atasque. Un al día no hace mal. Ahí está. Oiga, comadre, pues muy buena recomendación. A darnos unos mezcales que, que para luego es tarde. Pues así es. Y bueno, también recordar que esta bebida pues era considerada antes como una bebida ritual y mágica. Ahora, pues ya lo bebemos. Digamos indiscriminadamente, pero también hay que guardarle su respeto como lo que era originalmente, ¿no? El respeto como a todo, ¿verdad, comadre? O no, que ahora ya todas las m e s abren mezcalerías casi, casi como esas tiendas de color rojo con 2X. Así es, entonces, pues si van a consumir mezcal, que sea uno bueno. Ahí está. Bueno, pues muchas gracias por la recomendación, comadre. Siempre muy natural. Así es. Ahí、pues、está.、Va. Ahí está, b u e n a n o c h e b u e n a n o c h e gracias. Ahí estuvo la comadre de Suelo Natural, también la comadre de Aramara. Así que visite su página en Facebook, Aramara, para que siga las recomendaciones de esta comadre. Y pues un saludo a Doña Pelos, que tiene un mezcal muy bueno. Allá en. ¿Dónde era? Coatlán del Río. Coatlán del Río, lugar de serpientes. Lugar de serpientes. Donde. Por cierto, está la v n d a Está la v i a n c o Un saludo para、vamos? la familia esta. De... Un saludo para la familia. De la maestra Malpica. Que viven ahí en el centro, del mero centro. Y d i r a n por ahí, ¿esto es música? ¿Qué te dice eso, compadre? ¿Qué te pues、dice? sí Pues sí, sí, es música. Muy bueno. Esperame、bueno, s í me he visto. Oye, que este. Nos、pues、vamos a ir con una rolita y seguimos explorando este disco de n e o d i m i u m Algo de Anxon z a g a r t o y Sonado a través del viaje sonidero. Ya nos vamos yendo porque los vamos a dejar un ratito con uno de los podcasts. Que estará sonando acá a través del viaje sonidero de la frecuencia de reggaeambulante.org. So、sí. when they look upon my style, Identity, i v your e d brown, blonde hair. Identity, y o u s t i c o m p i n of a s h i o n Identity, what's the thing that makes the rest of them recognize me? When they look upon my style, Identity, i v y o u red, brown, blonde hair. Buenos tracks que se trae este n e o d i m i o material con el que se construyen las bocinas, por cierto. Saludos para toda la banda que nos escucha. s a l u d o para Vane que nos escucha desde la Carmen, c e r d á n A la banda de s o c h i c a l i n Teot que están convocando a t e q u i o durante toda la semana. Bonito lugar donde ir a dejar tu trabajo y darte cuenta de lo duro que es trabajar ahí con la tierrita. ハシ endo una exploración rápida、este nuevo material de crudo Bilbao。 onders ブラッ k ス、え Y lo que ya también es una realidad es que nosotros ya nos vamos yendo, ya se está acercando el momento de que termine este viaje, el número 171, y nosotros cada vez más cerca de esos 200 programas que equivaldrían a más de 400 horas al cable, porque varios de nuestros programas, como el de hace unos pocos, duró tres, que estuvimos con toda la familia r e g a m b u l a n t e El especial de la ENA el año pasado también, donde participó f i k i r Gam Black y el proyecto sonidero también, tres horas. Y nuestra pasada transmisión que duró siete horas. Nada más y nada menos. Casi, casi como Mariano. Ya acumulamos más de doscientas horas entonces, ¿no? Ah, no, más de doscientas desde los cien programas. O sea, vamos por las 400. O sea, que al momento llevamos. Tenemos más casi, de 300. O sea, al momento llevamos más de 350 horas. Más y de contamos 300. Contamos estas que son tres, cuatro, dos, siete, e n o Las pruebas. Sí. Pues muchas horas al cable. La verdad es que. Si no han escuchado este viaje, o si ya lo escucharon, recomiénaselo d a. A quien más confianza le tengan. Y para quienes no escucharon, la... Re... Viaje Sonido s también tiene coproducciones y una de ellas, la serie radiofónica Identidades, y que la pueden encontrar ahí en la página también. ¿Sí? Naveguen, naveguen, hay mucho que ver, mucho que escuchar, mucho que leer. Próximamente también estarán colgando los compas de ahí de la banda sonora, su podcast semanal, para quienes se lo pierdan en vivo. Estaremos subiéndola ahí para que lo disfruten. Oiga, compadre, y antes de que nos vayamos, no quiero dejar de invitar a la comunidad que nos está escuchando、eh, para caerle、eh, el próximo 30 de abril ahí a celebrar con el rega ambulante la danza de los nueve ciclos, ahí en x o c h i c a l i n Teot, un lugar que está muy cerca de la Deportiva de Xochimilco. Eh, San Lucas, Ochimanca, ahí está el pueblo, es justo a, a un costado de la presa o frente a ella, si lo viéramos de esta manera. Entonces,、eh, es muy fácil de llegar a pie, pueden hacer 10 minutos, 15 minutos y en bicicleta a 5 minutos están de la Deportiva Xochimilco. Y la próxima semana vamos a estar regalando algunos accesos para los escuchas del viaje sonidero, un par para que se ganen. Y puedan entrar ahí a este, a este aniversario, en donde pues habrá de todo, compadre. Vamos a tener. Dos sonidos. Dos sonidos, el Sai o n d r é d y Rega m b u l a n t e Miss Rega m b u l a n t e Saludos al. Saludos al Emanuel. Al Sai o n d r é d que se apuntó para este festejo, compadre. Así es. Dos sonidos en la pista de baile. Pero tempranito, tempranito, Temazcal. Temazcal. Para aquellos t e m a z que no han experimentado, pues, esta、eh, ceremonia que nos celebraron los abuelos, pues, por ahí va a haber alrededor de las 10 de la mañana, ¿no? Sí, 10 de la mañana. Cáigale ahí a Sochicali si quieren entrar al Temazcal.、Eh, y pueden acercarse a, esta, acercarse a esta tradición. Y además. Colaborar con los pesos que van a allí a, a pedir de recuperación para la fiesta del tecolote, ¿cierto, compadre? Sí, una comunidad allá en el desierto p o t o s i n o con el cual tiene un vínculo acá, este, pues este, esta, este casa, esta casa de, de las plantas. Y pues el t e m a s c a r entonces tiene un costo de 100 pesitos, c á i g a l e Eh, si quieren entrar al Temascal, si están interesados, mánenos d un mensaje y los vamos a ir registrando en una lista, porque no, no hay lugar para tantos, pero sí a los que se estén interesados, pues hay un mensajito y los vamos agregando a una lista.、Eh, después del Temascal, compadre, una vez ya este, renacidos, una vez ya conectados más con la tierra, pues vamos a danzarle y se prende el sonido a partir de las d o c e y media a una de la tarde. Comienza ahí la música,、eh, comienzan los talleres, comienzan、eh, la convivencia. Seguramente muchos ciclistas, porque las bicis entran gratis, compadre. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo? Así como lo e s c u c h ó las bicis entran gratis. Ay, güey. No, pues ya saben, siempre el regambulante fomentando el uso de la bicicleta y un buen, un buen pretexto para, para salir a rodar a Xochimilco. ...está Re bonito y caerle ahí a refrescarse un rato, a danzar con este、aprender. doble sistema so sonoro y aprender también con los varios、eh, talleres. Y que quisiera e q u agradecer también a la banda que, que, que voluntariamente dona su trabajo en estos talleres y que se une al festejo de este trabajo colectivo de nueve años. n o A los que colaboran con los talleres. Pero también a la banda que colabora con los tequios para dejar este lugar bonito para que cuando la banda le caiga el 30, disfrute de este espacio aún más, ¿no? Entonces, agradecimiento a la banda que ya le cayó el primer tequio el sábado pasado. Gracias a todos los que se dieron cita para transformar este espacio. Ya lo conocerán. Unos baños、eh, secos. Una, una, una área, diría yo, de saneamiento, compadre. Así es. Y pues. Va a haber otro tequio el próximo sábado con el r e g a ambulante y la banda de Xochicali ahí, en Xochicali n t e o Si están interesados, mándenos un mensaje. Y este tequio, pues el tequio se trabaja, ¿no? Hay una、eh, relación entre lo que tú haces y lo que nosotros podemos ofrecerte. Así que cáiganle y ahí vamos viendo cómo nos organizamos para que estén presentes en el aniversario también y en el Temascal, ¿por qué no? Compadre, entonces invitamos al Tequio el próximo sábado y los compadres de Xochicali invitan también toda la semana que le caigan porque ellos van a andar por ahí. Mucha música, compadre, en este festival, en este festejo que parece un festival、eh, de nueve años de trabajo de reggae ambulante. Yo creo que va a ser un bonito aniversario. Yo creo que es el lugar adecuado para la propuesta de este colectivo. Eso es. Hacia allá va. Hacia allá va. Vamos caminando. Lento, compadre, pero avanzando. Nos escuchamos en el próximo viaje. Y a danzar desde ahora.